Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Puedo seguir, a lo mejor ya nos vamos, me, me despido, ya vámonos a la casa, mi amor. Yo no sé ustedes, pero ya es el tiempo, ¿cuántos están sintiendo y escuchan el sonido de avivamiento? Yo escucho el sonido de avivamiento. ¿Cuántos quieren algo nuevo para este año? Cuando están diciendo yo quiero algo nuevo, yo he venido para algo nuevo, yo sé que Dios tiene algo nuevo para mí? Yo quiero decirte, yo estaba pensando esto y yo me pregunto ¿Cómo podemos pensar que podemos entrar en lo nuevo? Haciendo lo mismo, es ilógico pensar o es, es absurdo pensar que podemos seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente Yo quiero decirte, este año vamos a entrar en la expectación de lo nuevo ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos quieren lo nuevo de Dios? ¿Cuántos van a entrar en lo nuevo de Dios? Yo te invito hoy, emocionate, emocionate, emocionate Porque lo nuevo está aquí, lo nuevo de Dios Y todos aquí vamos a entrar en esto nuevo del Espíritu Santo Sin límites en el nombre de Jesús ¿Cuántos quieren algo nuevo sin límites? No los oigo A lo mejor no tomaron su Starbucks Hoy en la mañana su cafecito Digo ¿Cuántos quieren lo nuevo del Espíritu de Dios? Yo quiero lo nuevo Vamos a vivir en lo nuevo Y vamos a arrojar Lo viejo, destruir todo lo viejo a Lanzar fuera de este lugar Lo viejo No al viejo Pero lo viejo en el nombre de Jesús Todos digan Lo viejo en el nombre de Jesús Yo quiero lo nuevo Yo recibo lo nuevo Lo nuevo es mío en el nombre de Jesús Bueno, si tú no lo quieres, yo lo quiero Yo lo voy a tomar doble en el nombre de Jesús Hay algunos atributos aquí que van a decir Mira, voltea con el que está a tu lado Dile, agarra la onda Voltea con el otro que está a tu lado Dile, agarra la onda Hay algunos que van a agarrar la onda hoy en esta mañana en el nombre de Jesús. Y vamos a entrar en la expectación de lo nuevo del Espíritu de Dios. Es el tiempo de lo nuevo. Y tú y yo tenemos que entrar en lo nuevo en el nombre de Jesús. Este es nuestro tiempo. Alguien voltea con alguien y dice, este es tu tiempo. Dilo con ganas, dilo con ganas, dile, dile al que está todo el día, este es tu tiempo. Te aviso, te anuncio, eh? Alguien di, es tu tiempo, eh. Les faltó el E. ¿eh? Voltea con alguien di es tu tiempo, eh. Es tu tiempo. Y si tú no lo crees, no lo vas a ver. Pero si lo crees, lo vas a ver. ¿Cuántos van a creerlo en el nombre de Jesús? ¿Cuántos ya están viendo en sus vidas avivamiento sin límites? Hay algunos bien avivados en este lugar Y yo ahora les estoy avisando Que sus rostros, sus caras Van a agarrar la onda Y van a entrar en esto que se llama Avivamiento, en el nombre de Jesús Por favor hagan algo Avísanle a tu rostro hoy Que estás en avivamiento ¿Cuántos, cuántos, cuántos están aquí? O sea, hello ¿Alguien te voltea? Hello ¿Estás aquí? A voltea con alguien dije hello estás aquí estás aquí bueno entonces avísale a tu cara que ya ha llegado un avivamiento este lugar este tiempo en el nombre de jesús eh, yo yo yo yo escuché algo de de, de de algunas pulgas que tomaron unas pulgas hicieron unos experimentos Pusieron un frasco de vidrio sobre, sobre un puño de pulgas Alguien y puño de pulgas Muy bien Puño de pulgas y ahí estaba el frasco Y con los golpes aprendieron estas pulgas que tenían un límite Y ahí estaban con los golpes y entonces empezaron a brincar Nada más unos, nada más para no pegarse Para no, no, no, no este, pegar con ese límite Estaban nada más saltando, brincando nada más tantito Alguien di tantito No dieron no fuerte, di tantito Nada más, tantito Pero saben qué cuando quitaron el frasco Esas pulgas se quedaron en el mismo lugar Brincando nada más tantito Yo quiero decirte hoy Yo vengo a anunciarte hoy Aquí no somos una bola de pulgas Somos aquí Una iglesia de avivamiento Personas de avivamiento Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Jóvenes de avivamiento Yo cuando dije jóvenes Yo creo que todos debemos de levantar nuestras manos ¿no? ¿Dónde están los jóvenes aquí? A ver, ¿dónde están los jóvenes aquí? Yo te declaro, te anuncio hoy Se escucha Un, un, un gran avivamiento Se escucha en Guadalajara, en México En las naciones El sonido de avivamiento El sonido de lo nuevo El sonido de algo sin límites Hoy está diciéndote el Espíritu Santo No tienes ese límite No vas a pegar con el límite Tú vas a vivir en esto Esto nuevo sin límites En el nombre de Jesús Si tú lo crees El Espíritu Santo en tu vida sin límites. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos aquí anhelan eso? El Espíritu Santo sin reservas, sin límites, sin fronteras, sin barreras, sin inmigración. Sin es esto de pasar y de y tener que, que, que, que luchar con algo que Que no debe de existir aquí Es el tiempo, el reino de Dios En este lugar, en esta iglesia Declarando nosotros vamos a ver Lo que ninguna otra generación ha visto Porque somos una generación de aceleración ¿Cuántos pueden decir generación? De aceleración Tú eres una generación de aceleración ¿Cuántos van a acelerar en esto que se llama Avivamiento en el nombre de Jesús? Yo acelero en esto que se llama avivamiento Yo voy a acelerar, yo voy a pisar el pedal Y voy a acelerar en el nombre de Jesús Voltea con el que está a tu lado y di Y tú no me vas a frenar ¿eh? Pero dile con ganas Yo, yo, yo dije, voltea con alguien dile, y dile Y se quedaron unos así mira, eh, eh, Y tú no vas a parar eh. Voltea con alguien dile fuerte Y ni tú me vas a parar Y ni tú me vas a frenar Algunos están Tienen miedo de voltear con sus esposas Y algunas esposas que no quieren voltear con el esposo Pero sabes yo te anuncio Ni Tú, ni tú ni tú ni nadie eh, nos van a parar en esto que se llama avivamiento. ¿Cuántos pueden decir eso? Este mundo no me va a parar. Estas cosas y noticias no me va a parar, porque yo voy hacia un gran avivamiento en mi vida. Yo no voy a frenar, yo voy a acelerar. Me veo, me, me veo bien acelerado, ¿no? Estas greñas bien aceleradas. Me veo bien acelerado, pero yo veo una generación de aceleración aquí en este lugar. Yo veo y yo quiero anunciarte, yo lo siento en mi espíritu todavía, muchos ya, ya no lo han escuchado, pero escucha esto y esto hazlo tuyo. Dígame, lo voy a hacer mío. Lo voy a hacer mío. Yo quiero decirte lo que tardaba a hacer Dios antes. Lo que él tardaba en hacer en un año, ahora lo va a hacer en un mes, y lo que hacía en un mes, ahora una semana y una semana, un día. En el nombre de Jesús, él está acelerando los tiempos. ¿Cuántos han visto que él está acelerando los tiempos? Tú puedes pensar, ¿dónde se fue este mes? ¿Dónde se fue estos meses? ¿A dónde se fueron estos días? ¿A dónde se fue? ¿Dónde, ¿Dónde está el tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué? Viene una aceleración Una aceleración en tu vida Pero ¿sabes? Aceleramos hacia el avivamiento En el nombre de Jesús Estamos nosotros como una generación De avivamiento Tú y yo No frenando el mover de Dios Pero acelerando ¿Cuántos van a acelerar en el nombre de Jesús? En este mover del Espíritu Santo Tú y yo vamos a acelerar Tú y yo no vamos a frenar Tú y yo vamos a entrar en esto Lo nuevo del Espíritu Santo ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está haciendo cosas nuevas? Está haciendo cosas nuevas dí, dí, dí, Díganle al Espíritu Santo ahora di, Yo estoy dispuesto a vivir en lo nuevo tuyo Yo estoy dispuesto, yo anhelo vivir en lo nuevo Lo nuevo del Espíritu Santo Lo nuevo de tu presencia Yo quiero leerles algo en 2 Corintios 3, 18 Y dice así, dice Por eso todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara Somos como un espejo que refleja la gloria de Dios Alguien di la gloria de Dios Y vamos transformándonos en su imagen misma Porque cada vez, alguien di cada vez Tenemos más de su gloria Porque cada vez Escucha tenemos más De su gloria Y esto por la acción Del Espíritu Santo Alguien di Wow Alguien voltea con alguien y di Wow Y esto por la acción del Espíritu Santo Esto por la acción del Espíritu Santo Cada vez Más De su gloria ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿No te gusta eso? ¿No te gusta eso? Cada vez más de su gloria ¿No te gusta eso? Cada vez más de... o ya te cansaste De ese nivel de gloria Que has vivido, que has experimentado ¿O quieres más de la gloria de Dios? ¿Quieres más? Porque aquí dice que nosotros Aquí dice, escucha lo que te dice Nosotros como un espejo Que refleja la gloria De Dios Alguien dice yo soy una persona que refleja la gloria de Dios Yo estoy viendo a gente aquí espejos que reflejan la gloria de Dios Yo veo a gente, personas de avivamiento que están reflejando la gloria de Dios En este lugar, algunos todavía no están agarrando la onda Échale otra vez un codazo al que está a tu lado Y tú eres una persona de avivamiento Tú eres una persona que refleja la gloria de Dios Y hasta mi cara lo va a reflejar. En el nombre de Jesús. No vamos a estar como, Gracias. no vamos a estar como gente bautizados en agua de limón. Y cómo estás tú hoy? No, pues yo con mi cara de burro. Y tú cómo estás hoy? No, pues yo estoy con mi cara y lo digo mucho. Mira, con mi cara de estreñido. ¿Y cómo estás? ¿Y vives en avivamiento? Pues no me ves Puro avivamiento ¿Qué es el avivamiento para ti? Un avivamiento En tu vida Avivamiento Sin límites Todo lo que Él tiene Cielos abiertos en nuestras vidas Todo lo que Él tiene Alguien di todo Y todo es todo Eso es bien profundo, no sé si lo captaron Todo es todo Y sabes, tú y yo tenemos que entrar en esto Este avivamiento es con un propósito Para que la gente se salve Para que la gente sea restaurada Sabes, este año sí, es, una, es un año de restauración Pero alguien dice sin límites Restauración sin límites Restauración sin límites ¿Qué estás viendo? Que es imposible. ¿Qué estás viendo que no es no es posible humanamente? Yo quiero decirte, hay alguien a tu lado que se llama el consolador, se llama el Espíritu Santo y él con él todo es posible. Con él dije, todo es posible. Nos vamos a emocionar en esta mañana, emocionate. Emocionate. Porque este día es un día Alguien, yo no sé, este mes para mí es como primicias Es como un tiempo donde estamos declarando Y estamos anunciándole al mundo Ahí te voy en el nombre de Jesús Y nada ni nadie me va a parar Nadie ni nada me va a frenar Yo vi a perso unas, algunas personas en una boda ayer que celebramos Y estábamos celebrando y yo vi a algunas personas bien avivadas bailando Y estaban hey, hey, hey bueno, mejor no hago ese movimiento, estamos en la iglesia, ay Espíritu Santo ah no, sí se vale, alguien dice sí se vale, alguien dice sí se vale, emocionate, Sí se vale Estábamos bien avivados bailando en la boda porque había pozole wow, alguien voltea con alguien y dice wow, porque había pozole Entonces por eso estaba bailando, porque el pozolito me llamaba, me llamaba el pozolito, wow Pero sabes que hay alguien más emocionante que el pozolito, les llama el Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo está aquí hoy en esta mañana, y Él está diciéndote, avívate, avívate en el nombre de Jesús ¿Qué es el avivamiento para ti, el avivamiento puede ser tantas cosas, pero sabes, es, un, es con un propósito Que la gente sea salva Que la gente sea restaurada Matrimonios sanos Jóvenes con esa pasión del Espíritu Santo Jóvenes oh, que viven en santidad Pero una santidad violenta Jóvenes que viven en una santidad Pero santidad violenta Que viven y hacen el compromiso con el Espíritu Santo Y dicen yo voy a vivir diferente Que todos los jóvenes que yo veo a mi alrededor Porque yo soy un joven de avivamiento Bueno, los jóvenes, muy pocos aménes ahí ¿Si ¿Sí escucharon la gente? Mira, voy a decir otra vez Jóvenes de avivamiento Jóvenes que se atreven a vivir diferente Jóvenes, iglesia Y yo hablo todos los jóvenes ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? Ahí están todos los jóvenes Jóvenes que se atreven a vivir diferente ¿Cómo podemos esperar algo nuevo? Algo diferente Si seguimos haciendo lo mismo Alguien voltea con el que está a tu lado Y lo mismo, lo mismo, lo mismo Siempre me sales con lo mismo <risa> Con lo mismo Cuando se, es, ya, ya, ya, ya están hartos de lo mismo y Ya quieren entrar en lo nuevo En el nombre de Jesús Ya me harté Ya me harté Y no de ti mi amor No de ti preciosa No, de, no, no Me harté En el nombre de Jesús De esto De estar eh, no, no, no, no, no No, no No poder avanzar No poder acelerar Yo te anuncio Hoy se rompen Los límites En el nombre De Jesús Y vamos a acelerar Hacia eso Que se llama avivamiento Si tú lo crees Lo vas a ver Alguien anúnciale Por favor aquí está a tu lado Si tú lo crees Lo vas a ver Y dile, ¿y si tú no lo crees? Dile, no te preocupes No lo vas a ver Alguien se atreve hoy a decir Yo corro hoy hacia mi destino profético Yo corro hoy hacia mi destino profético Y nadie me lo va a robar Nadie me va a frenar Nadie me va a poder eh, eh, parar en esto que se llama avivamiento En Apocalipsis 12, 11 dice Y nosotros lo hemos vencido Por la sangre del cordero. Alguien dice sangre del cordero. Cuando saben que Jesús es Cristo. Jesucristo. Cuando saben que Cristo no es el apellido de Jesús. Voltea con alguien y Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo significa el ungido y su unción. Alguien dice yo necesito tu unción. Oh Jesús, yo necesito tu unción. Este año voy a tener un año, un año bajo la unción del Espíritu Santo Yo voy a tener ahora en el nombre de Jesús tiempos donde yo soy ungido Ungido con un propósito para avivar una generación que podamos meternos en esto que se llama generación de aceleración Yo quiero decirte como dice en Apocalipsis 12, 11 Dice por la sangre del Cordero y dice por la palabra de nuestro testimonio Yo sentí algo en mi espíritu, el Espíritu Santo hablando, y yo quiero decirte, Y era esto, y escúchalo, esto me, me, me, ha, me ha hecho como si estuviera mil, cien mil, no sé cuántos voltios de electricidad fluyendo por mí y por mi ser. Yo escuché esto, solo los que se ponen el manto del cordero rugirán como el león. Solo los que se ponen el manto del cordero rugirán como el león Alguien di león de la tribu de Judá ¿Cuántos saben que Cristo... Jesús es el Cordero que ha vencido por su sangre, esa sangre sobre nuestras vidas, como un manto, como algo sobre nuestras vidas que nos está cubriendo, que nos está protegiendo, nuestra salvación, nuestra redención, todo lo que es la cruz, todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús ya venció? No, no, me, no me están convenciendo en esta mañana. ¿Cuántos saben que Jesús ya venció? Y él ha vencido hizo, Él dijo hecho está Y si él dijo hecho está Todos digan conmigo It is finished Dilo con ganas It is finished Qué, híjole su inglés es increíble Hasta mejor que el mío Alguien di, it is finished Hecho está Y tú y yo podemos vivir en esto Que se llama hecho está Asunto resuelto Hecho está Asunto resuelto, hecho está en tu vida. Tú y yo podemos vivir en eso, ese manto del Cordero, la sangre de Jesús, cubriendo cada día de nuestras vidas, cubriendo nuestras mentes, cubriendo nuestras vidas, cubriendo nuestros matrimonios, cubriendo nuestros hijos, nuestras finanzas, cubriendo nuestros ministerios, nuestros trabajos, cubriendo una iglesia de avivamiento, la sangre del Cordero, cubriendo tu familia. Ese manto, ¿cuántos están dispuestos a ponerse el manto del Cordero? Ese manto de vivir en, en lo nuevo del Espíritu de Dios. Y si, si tú estás dispuesto a vivir bajo ese manto, yo te quiero decir, te anuncio hoy, rugirás como el león de la tribu de Judá. Y yo me atrevo a decir que al, algunos o muchos de aquí nunca han escuchado al león de la tribu de Judá rugir. No me vean a mí como ese león, porque no, no, no, no apesto al león, no vuelo al león. Pero yo estoy hablando del león de la tribu de Judá. Alguien di león de la tribu de Judá. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Judá significa alabanza. Él es el león de nuestras alabanzas. Él es el león donde entramos y podemos anunciar. ¿Qué dice la parte eh, eh, eh, de, de Apocalipsis 12, 11? Dice. Y por la palabra de su testimonio que estás hablando. Yo te anuncio hoy y anuncio a la que está a tu lado. Hoy, este día, este nuevo día, este nuevo momento en mi vida. Va el león de Judá rugir a través de mí. Todo lo que estoy enfrentando, todo lo que quiere ponerse como límite. Todo lo que quiere frenarme, todo obstáculo Va a escuchar el rugido del león Va a escuchar el rugido del león Alguien di en el nombre de Jesús Ese león va a rugir a través de mí Es el manto del cordero Que traemos puestos Y nos deja entrar el no nuevo del Espíritu Rugir a toda circunstancia Todo lo que nos está rodeando Nos quiere frenar yo quiero decirte, eso es una, es una transformación total. Alguien de transformación total. Cada vez tenemos más de su gloria. ¿No les gusta eso? Escúchalo otra vez. Cada vez tenemos más de su gloria. Yo no me puse de acuerdo con lo que estaban cantando. No me puse de acuerdo con nadie Y hoy Siento tu gloria Quiero tu gloria ¿Cuántos quieren Vivir en ese lugar de la gloria de Dios? Alguien di por supuesto Dilo fuerte Alguien di por supuesto No, no, es que me contestaron Sí Pero algunas aquí oh, oh, Bueno, no sé. yo sé de una Me contestó Por supuesto ¿Alguien dice por supuesto? ¿Quieres vivir en ese lugar de avivamiento de la gloria de Dios en tu casa? Yo estaría arriba de mi silla Yo estaría gritándole a todo el mundo Por supuesto Yo quiero vivir en ese lugar yo no, yo no nací para vivir en otro lugar Yo no nací para vivir en derrota No nacimos para vivir en, en, en, en, en escasez en, en, en, en vivir en, en derrota En derrota en, en, en, Todas las cosas amargura y, y, y, y estar en depresión y, y con caras destrinidos Yo viví para vivir como una persona que refleja la gloria de Dios Yo nací para vivir como una persona que refleja la gloria de Dios Esta es una iglesia, voltea con el que está a tu lado, di te anuncio Esta es una iglesia de avivamiento Esta es una iglesia de avivamiento Tú eres una persona de avivamiento Tú eres una persona que refleja la gloria de Dios ¿Lo crees? ¿Lo crees? Ya están agarrando la onda, es por supuesto Tú puedes salir de aquí a este lugar hoy Irte en la tarde al boliche Y ver más avivamiento Puedes salirte de este lugar Porque el avivamiento no es, tanto, no, no, no es solamente la emoción, eso es el fruto de, alguien dice, es el fruto. Pero el avivamiento es es, es es esa restauración, es prender Algo, ese fuego dentro de nosotros ¿Cuántos están entendiendo que, que Algo que está dentro de nosotros Está prendiendo, está ahora Cobrando fuerza, ahora es el fuego Del Espíritu Santo y está sobre Cada uno de nosotros, ese fuego Del Espíritu Santo, yo quiero Más y entrar en este año Donde cada uno de nosotros, tú y yo Podemos vivir, yo lo estoy viendo Tú lo estás viendo, donde lo estamos Anunciando, el fuego de Dios está ardiendo en mí y tú y yo Podemos ver la diferencia en el nombre De Jesús podemos marcar la diferencia Una generación de aceleración una Generación que está avanzando Gente que refleja la gloria de Dios que Está avanzando todos digan yo nací para Avanzar Yo no nací para estancarme yo no nací Para estancarme y, y ser apestoso Estoy hablando la neta, alguien di la neta Y la neta va más arriba de la verdad ¿No sabía? Bueno, ya les aviso Todos digan la neta ¿Y sabes qué? La neta del, de qué? del planeta o qué es Es que tú no naciste para, para vivir una vida estancada Una vida apestosa Con ranas y... Bacterias y bueno me meto más No sé más profundo quieren saber Una vida estancada Donde siempre es lo mismo Y hoy qué va a haber Pozole Mañana Pozole Pozole Y tú qué vas a cenar Hoy en la noche pues pozole Mañana qué vas a desayunar pozole Y pasado pozole Y bueno, el próximo año qué vas a estar comiendo Pues pozole Alguien di poz, pozole, pues pozole. Pues no hay de otra, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y solo estoy tomando un ejemplo, a mí me gusta mucho el pozole. Pero ¿saben qué? Si tú este año comieras pozole todos los días, todos los días, sin falta, yo te aseguro, algunos ya están haciendo caras, ya verdad, pero algunos te aseguro, ya no verías igual el pozole el resto de tu vida. Estarías lo mismo, lo mismo Cuantos ya se enfadaron de lo mismo Y van a entrar en lo nuevo en el nombre de Jesús Estamos haciendo un compromiso hoy Con el Espíritu Santo De entrar en lo nuevo del Espíritu En el nombre de Jesús Espíritu Santo sin límites Cada vez más de su gloria ¿Sabe lo que dicen? Dicen en Hagueo, dice en Hagueo Dice, dice, dice 2.9 La gloria postrera será mayor que la primera será mejor será mejor alguien di será mejor la gloria postrera la gloria que nos toca a ti y a mí será mayor será mejor ¿Qué gloria estás esperando tú ¿Qué gloria estás esperando en tu vida en tu familia en tus hijos en tus finanzas en todo lo que eres tú ¿Qué estás viviendo? ¿Qué quieres? ¿Qué nivel quieres? La gloria postrera sobre tu vida Te anuncio Será mejor que la primera Está por venir Está ya aquí En el nombre de Jesús Sobre tu vida Cuando la unción te toca Te convierte en una persona Que refleja la gloria de Dios La tierra Alguien di la tierra Se llenará de la gloria de Dios ¿Cuántos saben eso? La gloria de Dios va a llenar esta tierra Ya está llenando esta tierra Ya está llenando nuestras vidas Ya está llenando este lugar Está llenando lugares por, por las naciones Y saben, yo quiero decirte Guadalajara no queda atrás México no queda atrás México en el nombre de Jesús Es el lugar, es tierra de avivamiento tu vida tu matrimonio tu casa es casa de avivamiento donde vive el espíritu santo la tierra se llenará de la gloria de Dios y será sin límites será sin límites, ¿alguien le gusta eso de sin límites o solo soy yo? No sé, porque cuando tú te vas aquí al ladito al buffet que está por aquí, aquí cerquita Que todo el mundo ya sabemos dónde está ¿Está? Ahí es, es, es, es, sí No quiero que me limiten Entras al buffet y dicen, no, no, pero es nada más un plato eh. Oye, pero aquí dice buffet Alguien di. Sin límites Todo el pozole que quieras Oye no te gusta eso de sin límites Abundancia sin límites La gloria de Dios sin límites La presencia del Espíritu Santo sin límites Restauración sobre tu vida sin límites Yo no sé tú, pero eso me emociona a mí Si me dicen sin límites Entra y toma todo lo que quieras yo, yo, yo, Me van a ver brincar, saltar, gritar Porque viene un avivamiento que es sin límites Sobre tu vida, sobre tu familia Sobre todo lo que haces Viene eso sin límites sobre tu vida En Habacuc 2.14 dice esto Pues la tierra se llenará del conocimiento De la gloria de Dios como las aguas cubren el mar, la gloria de Dios sobre esta tierra Yo reflejo la gloria de Dios, yo reflejo a Jesús en toda su gloria Por la acción del Espíritu Santo, por la aceleración, esa aceleración del Espíritu Yo quiero decirte es el tiempo de accionar nuestras vidas de fe por el Espíritu sí sí dije fe, alguien di fe, es tiempo de accionar nuestras vidas de fe Y entrar y accionar y acelerar En nuestras vidas hacia esto Que estamos creyendo, hacia esto Que estamos declarando O no estás declarando, o, o, yo creo que Cada uno aquí estamos declarando Con nuestras bocas, yo voy a, a, a cosas mayores Yo voy a hacia lo mejor Yo voy para arriba, no para abajo Dios me ha puesto como cabeza Y no cola, solamente arriba Y, y, y, y, y no abajo o, o, o estás dispuesto a decir No, no, no, es que yo me quedé en, en, en el Lugar de, de, de cola Y ahí estoy cómodo Alguien di no Alguien di grita Lo di no en el nombre de Jesús Me ha puesto como cabeza Y no cola Arriba Solamente arriba Y no abajo Si Dios está con nosotros Pueblo Amados Escuchen Si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Haz la pregunta Que está a tu lado Y por favor dile ¿Quién contra ti? Si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Y a mí a mí, la verdad A mí me emociona saber Que si Él está de nuestro lado Significa que también Que la gloria está Sobre cada uno de nosotros Donde Él está Está su gloria Dice donde está el Espíritu de Dios Ahí hay algo que es? Libertad, ahí hay libertad. ¿Sabes? Literalmente traducido lo que estaba haciendo ahí dice: donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. ¿Cuántos saben que en este lugar el Espíritu Santo es Señor? ¿Cuántos saben que en este lugar, en nuestras vidas, el Espíritu Santo es Señor? Alguien di esto, pon tu mano sobre tu corazón y di: Espíritu Santo, sé Señor de mi vida. Sé Señor de mis emociones Sé Señor de mis pensamientos Sé Señor de mis palabras Porque Tú eres El que me da libertad Y donde Él es Señor Ahí Hay libertad Tú y yo podemos vivir Este, este momento, este tiempo En esa libertad Del Espíritu Santo Yo quiero eso, yo no sé tú Yo quiero eso, es fe Para avivamiento Dice en Santiago 2.17 Y escucha lo que dice Es impresionante, a mí me impacta Dice así también la fe por sí misma Si no tiene, alguien grita acción Si no tiene acción está muerta Esto está cañón, alguien voltea y dice esto está cañón Y, y, y me atrevo a decir hasta este está cañón eh Esto es algo que si tú si tú te juntas con las personas de avivamiento, por supuesto que te vas a avivar. Si estás aquí en este lugar, estás eh, rodeado de sus pastores. ¿Cuántos saben que tienen unos pastores bien avivados? ¿Cuántos saben que sus pastores son gente generales de avivamiento aquí en México? En Guadalajara. Pero yo digo, ni, lo voy a, ni los voy a limitar. Todo México. Ellos son generales de avivamiento. Si tú lo crees, decláralo con tu boca. Mis pastores son gente de avivamiento. Son gente de avivamiento. Como ya vieron ustedes, me gusta comerme los micrófonos. Porque estoy en avivamiento. Porque... Cada vez que hablo de esto yo creo que hasta crece más mi pelo Yo no sé tú pero esto me aviva Esto me da vida El Espíritu Santo Romanos 8.11 El mismo Espíritu Santo Oh ese mismo Espíritu Santo Que levantó a Jesús dentro de los muertos Si mora en ti Alguien dirá Didi por favor al que está a tu lado Si mora en ti Ese mismo Espíritu Santo nos va a vivificar. En el nombre de Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales y sabes, esa palabra vivificar viene del hebreo, viene es la palabra chaya, que es volver a la vida, que es volver a cobrar vida. Alguien di, volver a cobrar vida. Es que cené pozole, pero hoy volví a cobrar vida y quiero pozole otra vez. Oh, no sé, ya me quedé con el pozole Este mensaje se llama No te quedes satisfecho con el pozole Y quiero decirte Depende De ti ¿eh? Depende De ti Depende de ti, depende de ti. No, es que yo estoy esperando que otros lo hagan y luego pues yo ya le entro Depende de ti Le estamos dando el lugar al Espíritu Santo que Él merece Yo sé que muchos ya, ya, yo creo que todos estamos yo, A lo mejor eso no pasa en este lugar A lo mejor lleven este mensaje y háblenlo allá afuera donde sí está sucediendo esto, ¿no? Aquí yo sé que nadie está limitando al Espíritu Santo Pero si es el caso Yo quiero decirte El Espíritu Santo mismo está en ti Y anhela, te anhela celosamente Y está diciendo en el nombre Que sobre todo nombre El nombre de Jesús Don bajo su nombre Cada rodilla se va a doblar Yo quiero decirte en el nombre Que está sobre todo nombre Eso bajo ese nombre Tú y yo vamos a vivir En el nombre de Jesús sin límites sin límites Sin límites No queriendo Vivir donde mismo siempre Ese Espíritu Santo Que nos lleva a acción Avivando nuestra fe Nuestra fe tiene que ser avivada Y tú y yo Tenemos que entrarle a esto Y yo quiero decirte Dios hoy Escucha esto El Creador, el Productor Jesús, el Director Y el Espíritu Santo, tu Guía, te dicen Escucha Luces Cámara Acción Hoy te está diciendo Luces Cámara Acción Voltea con alguien y di Luces Velo a los ojos Hasta lo blanco de sus ojos Y di Luces Cámara Acción Sabes, tú tienes algo, un rol especial, algo que ver con esto que se llama avivamiento. Tú tienes un rol, un papel, algo especial. ¿Si ¿Sí lo creen? Yo tengo algo que ver con esto que se llama avivamiento. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo, aquí está tu rol, toma tu rol. Entra ahora en tu papel y sé esa persona de avivamiento. Sé esa persona que va a ver lo nuevo del Espíritu. Y, y va a anhelar lo que el Espíritu Santo anhela. Y Yo quiero decirte el Espíritu Santo cómo nos anhela cómo quiere En este día, cómo quiere En nuestras vidas Cambiar todo Y todo se va a hacer Nuevo en el nombre de Jesús Fresco, su frescura Su presencia restaura Restaurando nuestras vidas ¿Cuántos saben que sentimos algo de gloria Cuando Dios restaura Nuestras vidas ¿Alguien lo ha experimentado? Me, me, me pregunto ¿Alguien lo ha experimentado? Te empieza a restaurar Te empieza a restituir Te empieza a A, a, a, a vivar en tu vida Y empiezas a sentir algo y, y, y hasta lo cantamos Y siento tu gloria Siento tu gloria Yo te digo gloria Sin límites en el nombre de Jesús Sobre tu vida Luces cámara, acción, acciona tu vida hoy. Tú tienes un rol, tú tienes un papel, algo especial, algo que ver con esto que se llama avivamiento. En los tiempos de ref refrigerio, de avivamiento, de refrigerio, hay que hacer algo. Voltea con alguien y hay que hacer algo. Es humillarnos de corazón y Él nos levantará en avivamiento. Y Él nos levantará en avivamiento. Yo quiero decirles algo. Yo me he juntado con gente de avivamiento. Y la verdad, lo que, lo que quiero decirles es algo grueso. Alguien de está grueso esto. Y muchos de los ministros son bien humildes de corazón. Arriba de la plataforma, detrás de... De, del escenario Y salen y muy humildes de corazón Pero cuando bajan de la plataforma Son muy altivos Yo quiero decirte que eso está cambiando En el nombre de Jesús Y quiero decirte, escucha, eso está cambiando En el nombre de Jesús Y yo quiero decirles, tienen unos pastores Muy humildes de corazón, y escúchame Si tú juntas con ellos Por supuesto, sin duda Entrarás en esto que se llama Avivamiento Escúchalo, entrarás en avivamiento ¿Por qué? Porque cuando tú te humillas de corazón Cuando tú estás en ese lugar de refrigerio ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Que él, él haga lo que ningún otro hombre puede hacer Es levantarte en avivamiento Levantar tu vida en avivamiento Levantar todo lo que tú eres En el mover de Dios Esta iglesia está en el mover de Dios Este lugar está en el mover de Dios. Tú y yo estamos en este fluir, en el mover de Dios. En Mateo 11, 28 y 30. Es algo para nosotros. Y solo escucha lo que voy a decir. Dice, aprende de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Empieza diciendo, ven a mí todos los que están cargados. Todos los que están trabajados. Y van a hallar descanso. ¿Cuántos quieren hallar descanso? ¿Cuántos están ya viéndose en ese descanso en el Espíritu Santo? También tiene que ver con el descanso, entrar en su presencia y descansar en Él. Tener esa fe para decir, yo voy a descansar en Él cuando todo me dice lo opuesto. Cuando todo lo que me está rodeando, todo lo que está sucediendo... A mi alrededor me está diciendo lo opuesto. Y me está diciendo, estrésate, no emocionate, no, estrésate. Y, y, y el estrés. Y, y, y platicábamos, creo, ayer, te vas con el doctor y le enseñas, hasta a lo mejor tu nariz se te cayó. Y llegas con el doctor y, y mira, mi nariz se me cayó y dice, es por el estrés. Mira, se me cayó un dedo del pie, es por el estrés. Mira, no puedo, mi, mi espalda, estoy caminando, es estrés. Mira, mira, quiero enseñarles lo que, mira este dedo. Ya vieron este dedo, eso se llama tener hermanos que les gusta jugar fútbol americano, ¿no? Pero mira ese dedo, llego y con el doctor, mira doctor, mira, mira esto es por el estrés. Y otro doctor me dijo, no, no, ¿cuál estrés? Eso ya, no, eso ya no sirve, está roto. <risa> Pero sabes qué. Hay muchos doctores que te dicen hoy día, sí o no, sí o no, si somos francos. Vamos con un doctor, te dice, es el estrés. Yo quiero decirte, depende de ti si lo vas a recibir o no. Tú vas a recibir esas noticias o no. No es por el estrés, no es por ninguna otra cosa. Eres eres una persona marcada con la gloria de Dios y el enemigo no está contento y quiere frenarte, quiere pararte, pero yo tengo noticias para ti. No vamos a frenar, vamos a acelerar en el nombre de Jesús. Tú y yo vamos a acelerar en esto y vamos a vivir sin estrés. Yo quiero decirte, esto de vivir como dice Él, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuántos quieren eso? Fácil y ligero. Fácil y ligero. Estar en su presencia. Y te preguntan, ¿cómo estás? Fácil y ligero. ¿Cómo andas hoy? Fácil y ligero. ¿Y tú cómo estás hoy? ¿Qué onda? Oh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Órale, no. ¿cómo estás? Fácil y ligero. ¿Y tú cómo estás? Sené mi Pozole. Fácil y ligero. Alguien grítalo, por favor, emociona, te di fácil y ligero. Tú y yo. Fuimos creados para vivir Bajo el manto del Cordero y vivir En esto que se llama Fácil y ligero Ese manto de su gloria, ese manto De su presencia, ese manto Que buscaba Eliseo con Elías Y lo seguía, y lo seguía Y lo seguía, y lo seguía Por donde quiera que iba Elías, ahí estaba Eliseo Eliseo hasta allá lo querían desanimar Ya déjalo, ya, ya hiciste suficiente Elías mismo, ya Se quería deshacer de Eliseo Eliseo estás como chicle ya, te, ya estás tan pegado No sé como cola loca ¿Qué te pasa? Y Eliseo no lo soltaba No lo dejaba Tú y yo no podemos soltar al Espíritu Santo Tenemos que entrar en este año En este tiempo Y decir yo quiero vivir Bajo el manto del Espíritu Santo Yo quiero vivir bajo el manto del Cordero Fácil y ligero Porque algunas personas tú puedes llegar y puedes decirles, ¿cómo estás? No voy a hablar con nadie porque a lo mejor ya está ofendo. Pero voy, a, ¿cómo estás? Pesado y difícil. ¿Cómo andas? Pesado y difícil. Bien, bien, bien, bien, bien, bien pesado, bien difícil. ¿Y tú? Pues igual, mano. Está grueso la situación, ¿eh? Me comentan es por comer tanto pozole, pesado y difícil. Es pues que ya Ya te cansas, ¿no? El pozole rojo, verde, blanco, con cachete, buche, lengua. Y, y, y te cansas, ¿no? Te cansas de eso. Ya sabes qué, yo quiero decirte, tú y yo nacimos para mucho más de lo que estamos viviendo ahora. Vivimos en un nivel y ya nos acostumbramos a ese nivel Y porque todo el mundo está viviendo en ese nivel De gloria, de la presencia de Dios, de avivamiento De todo lo que Él tiene preparado para nosotros Pero nosotros ya, como ya vimos a todos con caras de estreñidos Pues yo también soy estreñido Entonces bueno, si eso te ofende, mira Este mensaje o te ofende o te aviva O te ofende o te aviva Y yo espero que te avive en el nombre de Jesús Porque no vamos a vivir de esa manera No vamos a vivir ¿Cuántos pueden decir eso y anunciarlo? Yo no voy a vivir de esa manera Yo no voy a vivir bajo lo pesado y difícil No más en el nombre de Jesús Anúnciale a tu año Anúnciale a tu mes Anúnciale y di No voy a vivir bajo lo pesado y difícil En el nombre de Jesús Yo nací para vivir bajo el manto, bajo la presencia del cordero, ese manto del cordero, el Espíritu de Dios vivificándome, dándome vida, porque el Espíritu Santo sí es señor de mi vida, y si él es señor ahí hay libertad. Entonces si es si es señor de tu casa, ¿qué va a haber en tu casa? Si él es señor de tus finanzas, ¿qué va a haber en tus finanzas? Tu pastor se ha puesto morado hablándoles esto Y todo el mundo podemos estar morados Y hablarlo, y hablarlo, y hablarlo Alguien di hablarlo, y hablarlo, y hablarlo Muy bien y, y podemos decirlo hasta en inglés We can talk about it, talk about it, talk about it Talk about it, talk about Talk about it Y bueno, eso fue una revelación del Espíritu Pero sabes tú puedes hablar y hablar y hablar Y son puras palabras contigo O lo vas a vivir en el nombre de Jesús Tú puedes vivir y tú puedes estar en esto Y tú puedes decirme ya me conformé con lo de ayer Ya me conformé con el pozole de ayer Ya me conformé con todo lo de ayer Pero yo, yo, yo quiero decirte algunos aquí sí son atrevidos y Están diciendo yo voy por más Yo voy por más Yo voy por en el nombre de Jesús Por las cosas mayores en el nombre de Jesús. Yo voy hacia lo mejor. ¿Alguien dice, yo voy? Grítalo, yo voy hacia lo mejor. Yo nací para vivir en lo mejor. Y lo mejor es lo mejor. Qué cañón. Solo los que se ponen el manto del cordero. Rugirán como el león. Yo no sé tú. Pero yo estoy. Ansioso. De dejar a ese león rugir. Y cuando escuchas el rugir de ese león. Todo tu ser. Tiembla, estás bajo. Es, es, es es vivir tiempos del cielo aquí en la tierra, Alguien dice es vivir tiempos del cielo aquí en la tierra Y eso es lo que yo estoy hablando hoy Cielos abiertos, la gloria de Dios La gloria Shekinah de Dios Entre nosotros, habitando con nosotros Donde día y noche, día y noche El Espíritu Santo, el que nos envió Jesús mismo Que nos dijo que nos convenía que se fuera Porque venía uno, que iba a estar con nosotros Día y noche, la gloria de Dios en nuestras vidas La gloria de Dios en nuestras vidas Habitación, la gloria de Dios A nuestro carro, la gloria de Dios Yo hasta me atrevo a decir que Que hay muchas personas aquí que sienten La gloria de Dios en sus coches Ahí van manejando y, y la gloria de Dios está sobre tu vida en, en, en tu carro. Vas yendo a donde quieras, pero sabes qué esta iglesia es una iglesia donde, se, oh, donde permanece la gloria de Dios, donde está aquí su gloria, su gloria sin límites. Y tú y yo nos toca hacer algo, creerlo, vivirlo, respirarlo, bailar dentro de esa gloria. Hay a, lo, a muchos aquí ya me di cuenta, son muy bailadores. Muy buenos para bailar Y me encanta Dije me encanta Dile a alguien Me encanta que bailes Pero baila, baila le uh, Baila dentro de esto del Espíritu Santo En el torbellino de fuego Donde estás en su presencia Y bailando bajo el poder de Dios Sabes que venía La, la, la presencia del Espíritu Santo Tan fuerte sobre el Rey David Que él danzaba Él no le importaba quién lo estaba viendo, a él se le antojaba bailar y alguien di conmigo, ¿y qué? Oh, sí está fuerte, pero dilo, ¿y qué? Sí, yo quiero, no, David, yo creo, él, él, imagínate, él llegaba al poder del Espíritu Santo sobre su vida y él iba a bailar, pero no, iba a preguntarte primero, ¿está bien si bailo? Está bien si danzo, soy el rey, yo sé, pero bueno, te quiero preguntar ¿puedo puedo danzar? Y hasta me quiero quitar la chamarra, ¿puedo hacer eso? Y voy a bailar delante de mi Dios Y voy a estar en su presencia Yo quiero decirte David yo creo, yo creo era un atrevido que decía Cuando el poder de Dios está sobre mi vida Yo voy a hacer lo que Él me dice que tengo que hacer Yo voy a ir donde Él dice que tengo que ir Voy a hacerlo porque Él está sobre de mi vida Y yo voy a hacerlo Y hasta se atrevía a decir ¿Y qué? Por supuesto ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser tan atrevidos? ¿Por qué tenemos que entrar en eso? Porque todo mundo te quiere frenar. Todo mundo que escucha de esto, de avivamiento, de la presencia de Dios, te va a decir, no, no, no, no, no, no. espérame tantito. Alguien di, tantito. Di, di, di, dilo, dilo así, tantito. Sí, espérame. ¿Qué dijiste? ¿De qué estás hablando? Del Espíritu Santo, alguien dilo así como lo dije, Espíritu Santo, así como fresa, no, casi como la pastora, Espíritu Santo. Alguien di, te amamos pastora, wow, no a mí me encanta, eh. Espíritu Santo, tú y yo tenemos que ser atrevidos. Sí, estoy hablando del Espíritu Santo y qué. Yo vivo en esto. Sí, claro. Voy voy a impactar esta generación, voy a vivir, voy a ver eh, gente que quieren salvarse y todo lo demás, pero si te quieren frenar, si te quieren parar, yo quiero decirte, tú y yo no podemos frenar, no podemos parar, tenemos que entrar y acelerar y decir, nada ni nadie me va a robar de mi destino profético. Voy a entrarle en el nombre de Jesús ¿Cuántos le entran en el nombre de Jesús? Yo le entro Yo le entro en el nombre de Jesús Pero quieren frenarte, quieren pararte Y escucha estoy A lo mejor Casi, maybe, maybe Por terminar Pero escucha Acciona Tu fe Para acelerar Hacia el, este avivamiento El avivamiento más grande Que el mundo Ha visto hasta el día de hoy Tiempo De acelerar Y sabes Yo, yo vi esto y, y, y cada vez lo veo Digan esto conmigo, la fe habla La fe habla Entonces si tú estás ahí calladito Y estás pensando nada más Híjole Cómo me gustaría ver más Cómo me gustaría ver esta gloria Cómo me gustaría ver esto Yo te digo hoy como dice en la palabra de Dios Digan los débiles fuerte soy Digan el enfermo Diga el enfermo sano soy Digan los pobres ricos soy Que los redimidos del Señor Lo anuncien fuerte Y a todo volumen Anúnciale Yo soy un redimido del Señor Anúnciale a este mundo, yo soy un hijo de Dios, soy hija de Dios y voy a vivir los mejores días de mi vida. Yo quiero decirte algo y, y, y por favor entiéndalo y recíbelo. Ha llegado el año que has estado esperando toda tu vida. Voy a dejar que eso cheque tantito así. Mira. Ha llegado el año. Que has estado esperando toda tu vida. Que has estado esperando toda tu vida. Este es el año. Este es el año. Este es el año, eso que se selle en tu corazón que sea algo tan tuyo que cada vez que te preguntan cómo estás, este es mi año. ¿Cómo estás? Ligero y fácil Yo voy a vivir, este es el año Que he estado esperando toda mi vida Este es el año, alguien voltea con, Por favor con el que está a tu lado y dile Por favor emocionate, emocionate y dile Este es el año que he estado esperando Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida yo he esperado este año Y a lo mejor tú no lo sabes A lo mejor tú no me Puedes ver cuando me vaya de este lugar, estoy hablando en general, todo el mundo nosotros, podemos decir es que y, y la presencia de Dios está cayendo tan fuerte en este momento Pero escucha lo que voy a decir, tú puedes decir es que no, no, yo no sé, yo, yo no te veo cuando te vas de este lugar Pero yo, yo, yo sé alguien que sí está contigo 24 horas al día se llama la persona del Espíritu Santo La persona del Espíritu Santo está contigo Y Él está vivándote cada vez más Él está hablándote Ahora el corazón, los sueños ¿Sabes qué? Este año los sueños de Dios cumplidos en tu vida Este año los sueños de Dios cumplidos en tu vida Amén Yo lo recibo, yo lo tomo Es mío en el nombre de Jesús Este es el año que yo he esperado toda mi vida Este es Y nada más te quería anunciar Que este es el año Que he esperado toda mi vida Y volteas y mira ya estás poniendo uñas Y estás haciendo cosas Y, y con cada persona este es el año Quiero decirte que he esperado toda mi vida Y estás haciendo y estás en todos los lugares Donde vas y en tu trabajo Y en la casa y, y más en la casa Y en todos lados Te anuncio este es El año que yo he esperado toda mi vida Es que tenemos que hacer Actos proféticos Y entrarle cuantos Quieren entrarle Yo voy a entrarle, tú vas a entrarle Y vamos a anunciarle a todo volumen Este es mi mejor año Este es el año que yo he esperado toda mi vida Acciona acciónate. Y en Hebreos dice por tanto puesto Hebreos 12, 1 al 2 Por tanto puesto que tenemos En derredor nuestro Tan grande nube de testigos Estoy hablando de los que nos ven del cielo Despojémonos también De todo Peso del pecado Que tan fácilmente Nos envuelve y corramos Alguien di corramos Con paciencia la carrera Que tenemos por delante, puesto los ojos En Jesús el autor Y consumador De la fe, alguien di En sus marcas listos fuera alguien dilo con a, proféticamente anunciale a tu año di en sus marcas listos fuera en el nombre de Jesús vamos a correr vamos a correr hacia nuestro destino profético Yo dejo correr en mí el destino profético Yo dejo correr en mí el ministerio del Espíritu Yo dejo correr en mí lo que el Espíritu Santo está hablando Y yo voy a acelerar en sus marcas listos Fuera ¿Están listos? Dices, yo estoy listo para ir por ese pozole que tanto me estás hablando, Brando. Eso, eso es lo que, es, ahí, ahí, ya, ya, ahí, ahí ya me quedé, me quedé en el pozole, me quedé ahí, ahí es donde quiero ir, no, en sus marcas, listos, fuera, y chuf, ahí estás con el pozole. Ahí, ahí estás con las tostadas ahí, ahí estás con todo lo que estás Ahorita con el, el antojo Con el sushi Con el todo lo que estás pensando ahorita Ahí estás con la carne asada Con ese choricito y cebollitas Ahí estás con todo lo demás Y ahí estás oh, No puede ser que me estás hablando de eso Ahora tengo tanto hambre ¿Sabes qué? Es más mi hambre Es más tu hambre Por la presencia del Espíritu Santo Es más Es mucho más en tu vida Tiene que ser para ti Todo Y yo lo quiero a él Lo anhelo Pero cuando yo le digo le anhelo Te anhelo tanto Espíritu Santo Me lo voltea todo y me dice ah, uh, uh, Yo te anhelo, oh, te anhelo celosamente Celosamente como dice Santiago En sus marcas Listos Fuera Yo siento en mi, eso en mi espíritu En sus Mira en sus vidas Podemos quedarnos nada más En un nivel En nuestras vidas O podemos romper con los límites Y vivir Lo que el Espíritu Santo Tiene planeado Para nuestro mejor año Este es el año que hoy he esperado Toda mi vida Alguien día esto conmigo, yo tengo al Espíritu Santo y voy a acelerar hacia el avivamiento, hacia conquistas por la fe. Estoy por terminar, pero escucha, ¿y no, y no te gusta eso? Conquistas por la fe. En Hebreos 11 también dice 33, 34, dice Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada Siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra Alguien grita ¡Amén! Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Yo quiero decirte, lo que se ha metido aquí, a México, a querer gobernar, o a querer, a querer influenciar, a querer apagar el avivamiento, a querer ese espíritu de miedo, ese espíritu de, de, de, de, de todo lo que es el mundo, para, para querer decir que ellos, ellos son los que... Los que mandan, ellos son los que, los que van, a, van a declarar cómo va a ser el año Ellos son los que están declarando, yo tengo noticias, tú y yo tenemos noticias Yo quiero decirte, nosotros así como dice la palabra de Dios Y se pusieron en fuga a ejércitos extranjeros Hoy en el nombre de Jesús ponemos tú y yo oh, en fuga a ejércitos extranjeros En el nombre de Jesús Y eso significa todo, todos los enemigos del Espíritu Santo Tienen que huir en el nombre de Jesús Vamos a levantar a Cristo Levantar al ungido Y todos nuestros enemigos Todos sus enemigos tendrán que huir En el nombre de Jesús ¿Cuánto, ¿Cuántos creen eso? Tienen que huir en el nombre de Jesús Tienen que huir Se hicieron fuertes ¿Cuántos fuertes hay aquí? se hicieron fuertes. ¿Cuántos fuertes hay aquí? Algunos ya se están durmiendo o no sé dónde se fueron, pero quiero decirte, tú y yo, alguien levanta la mano y yo soy fuerte. Aquí estoy. Soy gente de guerra y yo entro en avivamiento y corro hacia mi destino profético. Avivamiento en todo su apogeo. Yo estoy sintiendo eso también. Él es nuestro gozo. Alguien di, el gozo del Señor es nuestra fortaleza Alguien di, el gozo del Señor es mi fortaleza Ahora anúnciale al que está a tu lado, dile, el gozo del Señor es tu fortaleza El gozo del Señor es tu fortaleza No te, no te gusta, no te emociona esto No te, no te, no, no, no, no te da gozo saber Que el Espíritu Santo nunca te va a dejar Nunca te va a soltar Y ahí está el Espíritu Santo Sobre tu vida, sobre tu familia Sobre tu esposo, tu esposa, tus hijos Está sobre tus hijas Está sobre cada persona Está sobre tus finanzas, tu negocio Tu trabajo Está sobre tu escuela, está sobre tu Tu todo Y ahí está y no te va a soltar Y ahí está el Espíritu de Dios Y Él está soplando su aliento De vida sobre cada área En tu casa En tu vida Es el tiempo de recibir eso. Alguien di esto conmigo. Dilo, anúncialo. Es como una declaración. Estás declarando algo profético hoy. Di esto conmigo. Di Bautízame Espíritu Santo. Bautízame Espíritu Santo. Con fe, bautízame con tu poder Con tu fuerza, con tu fuego Con tu verdad, me visto de ti Espíritu Santo, vestiduras de gracia Gracia vencedora de Dios Bautízame Espíritu Santo Bautízame, bautiza mi mente Bautiza mis ojos, bautiza mi boca Yo quiero hablar lo que tú estás hablando Yo entro en mi mejor Año yo entro en el año que yo he esperado toda mi vida. Bautízame, Espíritu Santo, bautízame. Tu fe debe seguir, aun si te cansas, si te duele o no, si te equivocas o no, tu fe debe seguir. Cuántos van a seguir? Vamos a seguir en nuestra fe en el nombre de Jesús, porque muchas cosas no, no, nos quieren frenar, nos quieren parar, nos quieren man, mantener en el mismo lugar. Pero vamos a avanzar en el nombre de Jesús. No te des por vencido. No te rindas. No tires la toalla. Que Dios nutra y alimente nuestra fe. Para que toda duda muera de hambre. Acelera por su gracia. Acelera por esa gracia que vive en nosotros. Aceleración. Y, y con esto escucha Juan 5.4. Y el 5. Escucha lo que dice acerca de ti. Porque todo lo que es nacido de Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria. Alguien grita victoria. Que ha vencido al mundo nuestra fe. Y quién es el que vence al mundo. Sino el que cree en Jesús. Que Él es el Hijo de Dios. Dios rompe con los límites en tu vida y vence por tu fe Yo quiero declarar esto sobre cada uno de nosotros hoy Yo quiero declarar sobre tu vida hoy Nosotros somos los redimidos, los bendecidos, los aceptados Reyes y sacerdotes, la justicia de Dios en Cristo Hijos de Dios, hechura de Dios En 1 Pedro 2.9 dice Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido, adquirido por Dios Para que anuncies Alguien grita para que anuncies Las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Para que anuncies Voltea con alguien y dile para que anuncies Dile fuerte Ya, ya estamos por terminar Anímate, emocionate que ya vamos a terminar Pero di, anúnciale Dile, es para que anuncies Anuncia ya Que ya ha llegado un avivamiento. Anuncia. Donde quiera que vayas. Ya llegó un avivamiento. Anuncia. Estoy en mi mejor año. Anuncia. Ligero y fácil. Anuncia. Ya no más pesado y difícil. Anuncia. Yo soy una persona que refleja la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y si me permiten. Lo que guste, me gustaría hacer ahorita es, es, es algo profético, es algo, un acto profético. Porque cuando saben que el, el avivamiento también es mucho trabajo. Es decir, si, si me oyeron, el, el avivamiento también es mucho trabajo. Es el compromiso, es el trabajar para un avivamiento, es... Es estar nosotros en esto, día y noche, declarando, orando, en unidad, estando unánimes, creyendo que esto es para nuestra nación, es para nuestra familia, es para todo lo que nos toca, todo lo que nos rodea. Donde tú, va, donde tú vas, llevas avivamiento contigo. ¿Se escucharon? Donde tú vas, llevas avivamiento contigo Yo no sé tus planes después de, de este servicio, de esta conferencia Yo no sé tus planes, pero si a donde quiera que vas Ahora tiene que ser real en tu vida, llevas avivamiento contigo Y si es al pozole, pues es un pozole avivado donde quiera que vayas es llevar su avivamiento. Y este trabajo también este trabajo en unidad para un avivamiento es el compromiso, es el correr con esto. Es el vivir en esto. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben qué es qué es el compromiso de un avivamiento? ¿Cuántos se atreven hoy a decir, yo hago el compromiso para trabajar para un avivamiento? Yo hago el compromiso hoy de trabajar para un avivamiento. Y, y me gustaría si me permiten los pastores, si podrían pasar acá adelante nada más un, un, un momentito y me gustaría nada más declarar hacer algo profético, un acto profético hoy. ¿Cuántos están de acuerdo hoy? ¿Cuántos quieren hacer un acto profético hoy? ¿Cuántos quieren hacer un acto profético hoy? ¿Cuántos todavía no se han ido ¿Cuántos todavía están aquí y están diciendo yo quiero hacer un acto profético Yo voy a hacer un acto profético hoy en el nombre de Jesús A mí me gustaría nada más por un momento Y, y, y quiero declararles algo, quiero anunciarles algo Sus pastores son pastores que dan todo Todas sus vidas, todo lo que son, su familia También si quieren pasar sus, sus hijos, bueno están en todos lados Pero yo quiero decirte algo Somos gente bendecida Con un privilegio enorme De tener a unos pastores de avivamiento Dije de tener unos pastores de avivamiento Que viven en avivamiento Y ellos están trabajando Hacia un avivamiento Ellos están trabajando están Han dicho Espíritu Santo Tú eres Señor, de la iglesia, de todo, de la familia. A mí me dice, a mí me agarra y pues es que sí se presta por, por las greñas. No, no, no te creas. Vamos a agarrar la onda a todos y decir, Espíritu Santo. Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Por favor...